Hola, ¿qué tal? ¿Cómo a n d a m Bueno, gracias por invitarme a este paseo, Daniel, siempre amable y atento a lo que estoy haciendo. El sábado hacemos sí,、eh, la presentación de dos cosas: vamos a presentar dos cosas. Es、eh, la segunda edición del secreto de p á t i m a por un lado. El, la primera edición se a g o t ó en seis meses,、eh, salió en agosto para el aniversario de la masacre de p á t i m a justamente. En agosto del 2021 y en marzo ya no había más ejemplares. Y la verdad, este, no tenía intención de volver a editar con. No dejar más mi material en manos de otros a menos que、eh, tuviera mejor cuidado, un buen cuidado. O el cuidado que yo entendía que se parecía. Con lo cual, no vi esa posibilidad, terminé sacando una editorial propia. Así que estoy sacando, presentando、eh, la editorial. Sol y tiempo, que、eh, es que va a partir de ahora este, a p u b l i c a r o r e p u b l i c a r mis libros. Y en este caso, el material pues, fue corregido, fue levemente aumentado. Hay muchas cosas más que surgieron en este tiempo, pero lo que se trabajó mucho fue en el diseño.、Eh, para que sea más amable para el lector, para que el papel sea de j o r c a l i d a d para que l a letras e a más g r a n d e Hay historias que por ahí, gente de. veinte, veinticinco años este, la leen, pero estas historias también l a leen mucha gente mayor este, que fueron o protagonistas o contemporáneos、uh -huh. de. 50, 60 años, y tenemos un problemita de esa edad que es el problema i t de la vista. Y el, la primera edición tenía este, esta dificultad, la letra muy chica, que me pasa también c o n la primera edición de v i s t a c o de un c r a n d e s t i n o con lo cual、eh, ahora estamos sacando ediciones más amables y además、eh, con ilustraciones. En este caso, de Gabriel Azad,、eh, el, el, el artista plástico de, de Malvinas, de Villa de m a y o que. Por un lado, diseñó el, el libro, este, diseñó este, la tapa, todo el interior, la, la, la, agregó dibujos, le, agregaron, le agregamos más fotos.、Eh, las fotos con una mejor definición. El anterior tenía un, tenía un trabajo artístico acá, este, queremos que vaya el, el rostro en sí. Este, y bueno, esas nuevas fotos son en muchos casos fotos inéditas.、Eh, por ejemplo,、eh, el. El, el, el, el agente de policía l u c i n a Armando Luchina, que es el t e de s t i m o n i o d el juicio de las puntas y contó cómo fue la noche en que seleccionaron en coordinación federal a esos 30 desaparecidos de los m, cientos que había ahí, que se listaron 30 para llevarlo a Fátima, este, no se le conocía el rostro.、Eh, y bueno, nosotros publicamos una foto de, de él, de la época en, en, que, en que él estaba. Este, trabajando en coordinación y, y participó de este, de este hecho, por ejemplo. O, por ejemplo, este, la esposa de Firmenich, hay una entrevista a, a la negrita, a María、eh, Martínez Agüero, que fue secuestrada、eh, y estuvo la noche en la selección、eh, de los que v í a n a ser masacrados. El tema es que habían sido secuestradas un día antes, dos días antes, y nadie ahí en coordinación federal sabía quién era. Esta persona, este, entonces ella nos pudo contar cómo fue ese caso de la que descubre quién es, después descubren todos, pero la que sabía quién era era María Alonso, que es otra sobre de la, de la masacre que, bueno, me acompañó l año q pasado en Malvinas en la presentación de. de De esta primera edición de la serie del libro de m a l v i n a s y está este, acompañándome ahora también. Pero bueno, tiene esa, esos detalles.、E, igual la foto de t a p a sigue siendo ya en manera reducida. El mural que hicieron los alumnos de la escuela 9 de Fátima,、eh, que es una escuela que ha mantenido la memoria de esta masa c r e durante más de 20 años. Sin duda, sin duda. Fabián, no es、eh, común que un, un libro que surge de una investigación periodística, que habla del terrorismo de Estado, se agote tan rápido. Por lo menos、eh, en, en general, digo, no, no, no estamos acostumbrados a que.、Um, A que suceda esto. Ahí, evidentemente,、eh, por un lado tiene que ver con la cantidad de presentaciones que has hecho, con los vínculos que has ido construyendo, con los espacios que elegís para, para presentar, que en general son espacios que, que bueno, están, son ávidos de, de, de recibir esto. El trabajo tuyo, docente, también con, con estudiantes. Pero no es una, un, un fenómeno común que se agote un libro de historia y de historia sobre un hecho como lo que sucedió en Fátima. Me parece que pasan dos Vez. No se está escribiendo tanto sobre、eh, la década de tanto material. Y, a ver, no tengo un editorial grande atrás mío, no tengo editorial y no tengo distribuidor. Pero、eh, lo que yo digo es que hay distintos tipos de militancia y yo m i l i t o para el libro. Entonces, el lugar donde me llamen es el lugar que voy.、Claro. Eh, curiosamente, en la zona e l norte, a ver,、eh, la b a t s l r i e Fátima es sobre. d e asesinato de 30 personas en dictadura en la localidad de Fátima, hecho sin pilar. La、uh -huh. zona norte d i g a m o s c Curiosamente, el año pasado presenté. Infinidad de, de veces, no me lo he tratado de decir, pero f l o r e n c i o Varela, el de la s a t de Guimés, en a v e s a n e d a el Loma de Zamora, o sea, toda zona sur p r e s i n t í el libro.、Uh -huh. este, ¿Por qué pasó eso? Y Zona Norte, este, creo que hubo dos o tres presentaciones, este, este año hubo un poco más en Zona Norte, principalmente en, en escuelas,、uh -huh. me invitaron a e s c u d i a r en Pilar, bueno, en Pilar、eh, hice la presentación oficial hasta algunos años,、eh, y después, t é c i c a m e n t e no, no. No no hice presentaciones, pero bueno, este, yo soy del Viso, en del Viso no hice presentaciones de mis últimos tres libros, porque t e n o cuatro libros, nunca、no、los presenté. Este, sí. Pero sí me llaman de otros lugares y hay que militarlo, y allá voy, este, poniendo el cuerpo, y entonces eso genera interés y genera que、eh, vos tengas contacto con el del lector, y el lector este, ahí, tal vez por empatía, tal vez por interés o por militancia misma, porque a los lugares donde voy muchas veces son. fomentos, clubes, este, unidades básicas, centros culturales y todos tienen que ver con la militancia política. Entonces, este, eso genera que uno va y te, te, te compra los libros. Y después, b u e n otra cuestión por la cual yo quería tener mi propio editorial es que el libro lo quiero comprar a un precio este, nacional y popular. Es un precio donde. Hoy viste, no sabes cuál es el precio adecuado para un libro,、claro. este, porque los precios se, se h a n d i s p a r a d o Yo tengo un precio que yo voy a cualquier librería y el folleto más barato está a 5 mil pesos, que me parece una bestialidad,、sí. pero bueno, no, no tengo noción de la inflación porque <risa> es que, todos los días uno va a, a distintos lugares y los precios cambian. Pero mi intención es que el tipo que va este, no se quede con las ganas.、Uh -huh. Y n o hay muchas facilidades de pago en este sentido porque、eh, me pasé en Avellaneda. En la serie del libro había dos personas que me dijeron dónde lo consigue y bla bla bla, porque estaban interesados、eh, y nada, se lo llevaron. Este,、uh -huh. Y a la semana me lo pagaron por, este, por la cuenta bancaria o por mi estado libre, o sea, hay facilidades.、Uh -huh. este, y bueno, yo confío en que lo van a pagar y, y, y hasta hablar. Creo que hay un solo caso, pero eso es con pandemia, una cosa, sería r a a Pero este, después del resto siempre ha pagado. Este,、uh -huh. Así que hay cierta facilidad. Fabián, entonces ahora tenés、eh, editorial propia para poder bueno, relanzar tus libros y para de acá para adelante、eh, bueno, construir el, en, en calidad, en estética y en precio lo, el, justamente todo lo que tiene que ver con, con la posibilidad de circulación y de construcción de, de este objeto tan preciado para, para difundir, por ejemplo, este tipo de investigaciones. Eso es así. Tengo eso y bueno. Eh, hay libros como el, libro, el primer libro de Walsh, que eso me piden una revisión, este, o、eh, el libro el, sobre el campo de macho,、eh, Tierra de Sombra, de estos dos libros, b e n o el de Walsh aparecieron a unos, a algunos pocos el año pasado,、uh -huh. este, unas cajas olvidadas por ahí, y de Tierra de Sombra me quedan muy pocos. Bueno, en eso estoy pensando,、eh, ahí sí, ampliarlos, el de Walsh, hay que. Prácticamente a reescribirlo, pero bueno, hay un proyecto para llevarlo adelante.、Uh -huh. este, Tierra de Sombra es incorporar este, por lo menos tres historias más a i n c u l a r a l Campo de Mayo a ese volumen. Y después, bueno, estoy produciendo, bueno, h a veces un parate hace dos meses por una cuestión familiar, ¿no?、Uh -huh. Pero este, hay bueno, varios libros, uno sobre el rock, este, que está ahí, tenía que salir este año y está parado, y. La biografía del cura Adur, que es un viejo proyecto que este, tengo que sentarme a, a terminarlo de, de escribir. Y、eh, más para acá en el tiempo, el cura tiene que ver con los 70 también, pero más acá en el tiempo, este, viajé al a g o a e s c o n d i d o en febrero、uh -huh. y estaba trabajando en eso, en un volumen para que ahora, en mayo, junio, saliera. Este, bueno, este parate hizo imposible que saliera, pero bueno, vamos a tratar de que este año. Ese, Esa experiencia s a e de la s é p t i m a marcha al lado escondido、eh, salga porque es un tema preocupante todo el problema de la soberanía que está habiendo nosotros, no、que、está h i e n d o e l país. Nosotros、mm. no tenemos conciencia de lo que está pasando en el, en el resto de las provincias.、Mm. Yo digo el sur, pero el resto de las provincias pasa esto: como este, hay empresarios, como hay extranjeros. este Que se están apropiando, pero este, no de un terreno de 10 por 30, estamos hablando de cientos y cientos de hectáreas, y en algunos casos los estados provinciales o los estados nacionales regalando miles de hectáreas con promesa de este, vamos a dar mano de obra. No tiene sentido regalar una montaña este, por dos puestos de trabajo,、sí. eh, no, tiene, no puede generar dos puestos de trabajo, este, no, no, no ritúa, y estamos haciendo eso.、Eh, Tratando de e s c r i b i r l a g o escondido como este, caso, testigo, este, caso testigo, en s t i g o e el sentido que、eh, hay una lucha para libr librar ahí, porque ahí esta gente que se está a p r o p i a n d o de esas tierras se h e de n enfrentar este, armados.、Sí. Esto por decir lo que vivían en el lago escondido, que si vamos al mar argentino, este, están saqueando y este, el gobierno argentino, no digo este gobierno, Sino los gobiernos argentinos, desde Meden para acá,、eh, no hacen nada por frenar el saqueo, o en todo caso lo propician, sin dejar d e un solo peso este, por la pesca ilegal y el saqueo de, del mar argentino. Entonces,、eh, soberanía es un tema este, clave que bueno, es uno de los temas que saldrían en este editorial. Bueno, esperamos ansiosos. s í hablas del lado escondido, pensaba s mientras contabas el tema de la soberanía, pensaba también en el río Paraná, pensaba en el litio, vaca muerte. Eso,、eh, el, la soberanía en sí es como un, un tema que, que involucra conflictos abiertos en distintos puntos de, del país federal, que muchas veces desde el conurbano en la ciudad de Buenos Aires、eh, parecen tan lejos, pero que tienen que ver justamente con. Con el futuro de, de, de las próximas generaciones.、Eh, Fabián, como siempre, es un placer poder conversar con vos. Nos quedaríamos un rato enorme.、Eh, vamos, tenemos que armar algo de, entre la Tincunaco y ahora la, la editorial para, para el aire y la radio.、Pues、ya vamos a pensar algo. Presentás el, el libro entonces el sábado a las 6 de la tarde en el stand del municipio de Malinas, v Argentinas, junto a Gabriela z a d Gabriela z a d y ahí. l a vez ha llegado una compañera, una amiga de, de él, que es música, que va a cerrar. Yo siempre yo llevo un número musical、uh -huh. y, y l a v e r d a d un error mío, no tengo el nombre de ella en estos momentos, pero va, va a cerrar un, un momento musical. En este sentido, agradecer al municipio de Malías, Argentina. Es el segundo año consecutivo que me abre、eh, las puertas al, al STAN. El año pasado presenté 25 años después v i s t á c u l o d un clandestino、eh, ahí en la feria y este año, bueno, este, el año pasado el primer libro y ahora el último libro.、Uh -huh. Este, y bueno, con la generosidad de, de ellos, ¿no? o sea, te ponen a disposición micrófonos. Este, acaba de haber pantallas. Vamos a llevar algunas fotos este, vinculadas a Fátima. Malvinas, en ese sentido, me parece que es así una movida para sacarse e sombrero porque los autores locales este, tienen esa posibilidad de, de estar ahí en, un, en una virera internacional. ¿no? Sin, duda, sin duda, Fabián, muchas gracias por este ratito. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias por invitarme. hasta luego Hasta luego.